Centro Cultural Ochava Roma. Cultura, educación y comunicación comunitaria. Bienvenido a Wushow. Un programa con mucha alegría y diversión. Arrancamos con el programa número 21. Estamos muy contentos de volver a estar en el aire después de tanto tiempo. Soy Agu y estoy conociendo con Vale. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, bien. Bueno, me alegro que estés bien. Nos encontramos nuevamente, después, como dijo Agu, después de, de un tiempo.、Eh, como todos los miércoles de 4 y media a 5 y media en Radio Ochava Roma 107.1. Y también le recordamos a nuestros oyentes que pueden seguirnos en nuestro Instagram como Radio Good Show. Empezamos con Ceci y su columna de efemérides. Hola Ceci, ¿cómo estás? Contanos de qué efemérides nos va a hablar hoy. Hola,、eh. Hoy les cuento sobre el Día Nacional del de Derecho a la, a, la identidad. a la Identidad. Desde 2004, gracias a una ley 26001. Sancionada por el Congreso Nacional, todos los 22 de octubre se celebra el Día Nacional del Derecho a la Identidad. El objetivo es con conmemorar la lucha de las mujeres de Plaza de Mayo en su tarea de recuperación de los niños secuestrados por la última dictadura militar. Se eligió el 22 de octubre porque es el día en que, en 1977, Las a e b o l l a s de Plaza de Mayo iniciaron la búsqueda de los nietos. Eran madres de desaparecidos que, además de reclamar por la aparición con vida de estos, buscaban a sus nietos. Algunos secuestrados junto a sus padres y otros nacidos durante el cautiverio de sus madres en centro clandestino de detención. ¡Wow! Esta e f、sí. e m é r i de cómo nos atraviesa a nosotros, porque bueno, es, es un día que se conmemora en Argentina por los sucesos que se dieron en Argentina, como es que ha desaparecido gente. Y bueno, yo este dato que, que el asesino os tiró no lo sabía, que se conmemora hoy porque se encontró el primer nieto desaparecido. Sí, la verdad, muy feo lo que sucedió en esos momentos. Sí. Bueno, gracias Ceci por la info. Bueno, ahora viene Nico con las noticias de la semana. ¿Qué tenés para contarnos hoy, Nico? Sobre las elecciones. Dale, sobre las elecciones, te escuchamos. A unos días de las elecciones, todo lo que tenés que saber antes de ir a votar. El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en las que se renovará parte del Congreso de la Nación. También la provincia de Santa Fe y sus nueve b a n c a s En la Cámara de Diputados, en cambio, otros ocho distritos renovarán también a sus senadores nacionales. No sabe dónde votar, consulta el padrón electoral. La Cámara Nacional Electoral publicó el padrón electoral para que los ciudadanos y ciudadanas puedan verificar su lugar de votación. para Las elecciones nacionales. La consulta puede realizarse en, ingresando al sitio oficial www.padrongo.ar, v donde se deben completar los datos personales. TNI g é n e r o distrito y un código verificador. El sistema brinda de forma inmediata el establecimiento, número de mesa y orden en el padrón. Bueno, esta noticia que nos cuenta Nico, yo sabía que teníamos que ir a votar, pero qué interesante la info que nos traes de que podemos ver a dónde votar, porque hay un montón de veces que vamos a votar y decimos, no sé en qué mesa tengo que votar, a dónde tengo que ir. Así que bueno, vamos a recordarle nuevamente a la gente, Nico, cómo es w w w p a d r ó n g o v a r Bueno, así que ahí tienen para ir chequeando para el domingo de elecciones.、Sí. Bueno, ¿ahora con qué, qué llegaos? Llega Flor que nos va a presentar la consigna del día. Hola, Flor. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué、vos? le vamos a preguntar a nuestro oyente hoy? Bueno, hoy e l día de hoy, es 22, ¿cierto? Bueno, yo tengo una consigna, sería esto. ¿Qué cosas te hacen ser vos? ¿Qué cosas te hacen ser vos? Bueno, Flor, y a vos, ¿qué cosas te hacen <coughs> ser vos? Cuando Porque...、bueno, yo nací primera vez,、uh -huh. me encantaría ser colonista. O sea, a vos te... algo que, que te identifica es ser colonista. Buenísimo. ¿Augus? ¿Algo que te identifica a vos? No sé. Muchas cosas.、Uh -huh. Me gusta jugar al fútbol.、Uh -huh. j u g a r a la play también.、Uh -huh. Me distrae. Pasar momentos con la familia. Ok, te sentís identificado、uh -huh. en esos momentos que nos venís relatando.、Sí. Nico, vos, ¿en dónde te ves i d e n t i f i c a d o qué te identifica?、Mm, casi. Jugando a la play, mirando tele、uh -huh. y pasando un rato con la familia. Ok, también como el a u g Bueno, Ceci, ¿vos qué cosas te identifican a vos que puedas compartirnos en esta mesa? No, está en la música. Ok, te, te, te ves identificada la música. Qué lindo. Bueno, muchas gracias por, por compartir、sí. todas estas cosas. Invitamos también a nuestros oyentes a que puedan decirnos en qué se identifican, en qué cosas se identifican. En nuestro Instagram, como r a d i o g u c h o Y bueno, nos despedimos de este bloque con qué canción? Con la canción、ah, y aún así me quedé, Gianluca, por la Joaquín. Vos no c a m b i a más, que te quedaste temprano dormido, y en el boliche andas amanecido. o p u e d s d que soy tu prioridad? u s i de o ya me multim イムプロフェノ。 何、si te de no no、a m き i e s ボールを使ってみてください。 Arrancamos este segundo bloque pasando de la música a receta con AU. Hola AU, ¿cómo estás? ¿Qué recetas nos trajiste hoy? Para hoy, galletitas de manteca.、Uh, Dicen、rico. que son deliciosas, ¿no s verdad? Sí, Me parece que estamos en la temporada de galletitas con manteca porque pueden ir para el mate o para los treré. e、uh -huh. Y un día que hace frío y otro que hace calor, me parece que es una muy buena receta. Le digo los ingredientes:、Dinos. Dale. 300 gramos de harina, 200 gramos de manteca. 100 gramos de azúcar, y le digo el paso a paso: colocar el azúcar en el recipiente junto a la m a n t e j a pomada, unir hasta formar una crema, incorporar la harina en polvo y hornear y unir usando la mano para formar una masa. ¿Viste cuando hace una masa de masita?、Uh -huh. Queda como blandita.、Sí. Amasar hasta lograr una, una bola unificada y envolverla en papel f i l m y llevar la masa a la heladera por 30 minutos. Luego sacarla de la heladera y darle forma deseada a la galletita. Por ejemplo, estrella, corazones. ¿Cuál es tu favorita? Es tu y yo favorita? soy la reina de los corazones. Mira. <risa> Llevar la galletita al horno. Precalentado y se cocina en 20 minutos aproximadamente. r o d o es poquito. Poquito, poquito tiempo de cocción.、Uh -huh. Le digo el agutip. Vale. p o d e s decorarla con chocolate, glacé, dulce de leche o con los ingredientes que más te gusten. Qué rico. ¿Y, y vos con qué la decorarías a la g a l l e t i t a Y yo le pongo, yo soy f a n á t i c o de chocolate. Uy, sí, qué rico. O la frutilla arriba, el toque. Escucha,、mm. qué rico unas casitas con chocolate y arriba una lluvia de granas. Sí, qué rico. rico. Con, bueno, un sí, con un、Más、tecito. Se hubo, con un tecito. El otro día hicimos en c a i r o s unos m a s i t a s acá con、sí. mi compañero Lau. <risa> sí, sí, y、sí, nos salieron riquísimos. ¿no? Sí, riquísimos.、Sí. Bueno, gracias por compartir、Muchas、esta、gracia. receta. De nada. Ahora seguimos con Pame y la columna de Fútbol Santa Fecino. ¿Cómo estás, Pame? Hola, muy contenta de volver al, al programa después de unas mini vacaciones. Sí, ya, ya <risa> extrañábamos. Sí, obvio, sí. obvio, siempre. Sí. Así que bueno, acá estamos、uh -huh. en, este, en esta oportunidad en lugar de Guille,、uh -huh. eh, reemplazándolo con las noticias de Colón y de Unión.、Sí. Eh, bueno, Colón, como todos ya sabemos,、eh, terminó, gracias a Dios, la, la temporada de, de fútbol. Y bueno, pero sigue entrenando, ¿sí? sigue entrenando,、eh, sigue con el mismo técnico,、uh -huh. ¿sí? que tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero. Según las novedades, según lo que se comenta, que todo va a depender de quién gane las elecciones ahora en el mes de noviembre. Así que bueno, ahí se verá、eh, la continuidad. Y como hablábamos hoy con Agus, que también depende de qué, la continuidad del técnico. De, de que tenga, b a j a victoria. Claro,、Porque、que sí. ganemos. Sí,、eh, Si、sí, no, chau técnico. Chau sí, técnico que ha r o t o Porque、sí. no funciona. O sea, si hay derrotas es porque el técnico、uh -huh. o el equipo vaya a lo que no está otro, haciendo bien. Tal cual. Para mí son los jugadores. No, para mí no. Sí, pero es más fácil、Ahora. echar al técnico porque es uno. Tal cual. Los, los jugadores, jugadores son, son varios. Tal cual. Y aparte, si nos quedamos sin jugadores, nos quedamos sin. No, pero s jugador. Sí,、jugando. capaz nos vendría bien. Y sí,、no、sé. una renovación de plantel. Sí, yo diría,、sí. porque vergüenza. Sí. Pero bueno, otro tema. Bueno, y、eh, también como una buena noticia de Colón, podemos decir que permanece en la categoría、eh, porque por un momento hubo ahí peligro sí, de, de otro peligro. descenso.、Uh -huh. Así que, bueno, permanece en la categoría. Esperemos que el año que viene nos vaya mucho mejor.、Uh -huh. Y bueno, y queríamos felicitar a toda la parte tatengue del equipo. Acá Agustina、eh, asiente con la cabeza, dice que sí, porque ella es de Unión, que ayer ganaron 3 a 0 a Defensa sí,、bueno. y Justicia. Y con este triunfo, Unión queda en segundo lugar en la tabla de posiciones. Mira, mira vos, c h i Una alegría、Mirá、para los no tengues. e s t á ahí, están j u g a n Sí, yo ayer escuché varios fuegos artificiales y supuse, o e c u Ya ¿No? se ven campeones. Y sí, no, este, ya. Más、no, ya... adelante. Dijo que ganamos un balonito, no.、Ponle. No hay que bajarlos de un ondazo, pero. Falta, falta. Falta, falta. falta que no falta. se apresure. Para mí le tengo fe a Rosario Central. Ay, mira. Porque está d i María ahí,、mm, ¿no? es están、verdad. jugando, están poniendo bar. Dejo de coloneta.、Uh -huh. bueno, bueno, eso es lo que pude traer para h o y Bueno, gracias, Pablo, por tu columna. Bien, muchas gracias, l l e g a Flor,、Mucho、que nos presenta la columna de cine y series. ¿Cómo no a s v i s Viene a o r te... a c á viene Abus. p A r a día ¿Pero? de hoy voy a hablar de las películas que le gustó a mi amiga O'King i o v i n n e、uh -huh. Le voy a contar una tema buena. Se llama Película de estreno. No estrena hoy, falta poco, estrena. Visto para el 6 de noviembre. Claro, el estreno está previsto recién para el 6 de noviembre. Vos estás haciendo un adelanto de lo que se va a tratar la p e l i Sí. Dale, te escuchamos. Para la real, a para la E. Bueno, la p e l i es c ó m o se llama, es fácil. Deprenador Tierra Salvajes. s Se trata de una joven m a r g i n a d o deprenadora.、E、se une con la tía para sobrevivir, para afrontarse e en un poderoso enemigo, en un planeta lejano, peligroso. El título se llama Tierra Salvaje. Podría h a c e r referencia de la Tierra Salvaje de Marvel y Comic, una re reserva tropical prehistórica ubicada en la a n t á r t i d a y habitada por los dinosaurios.、Uh -huh. Entonces, esta p e l i es del universo Marvel. Sí. Ok.、Uh -huh. Yo, la verdad es que no había escuchado de esta peli, así que me sirve la información o no? Sí, Yo tampoco sí, no. No, no la escuché.、Sí. No soy, Nunca lo vi la película, lo, lo vi mi, so... mi primo. Sí, no, vi. Pero igual no se estrenó, se e s t r e n a a h o r a cuándo?、Eh, 6 de noviembre. de e n o v i m Bueno, r e b entonces vamos a estar atentos, Flor. Sí, sí. estén atentos los realistas g de mi s amigo. s、sí, Y ahora, siguiendo con la consigna del día, a Flor ya le preguntamos.、Sí. Pero siendo la consigna del día, les quería preguntar a Flor, perdón, a Flor no, a Pame y a u g u s q u é c o s a las i d e n t i f i c a a ustedes? A mí me gustan las fiestas, a mí. Ok, okay. vos te sentís identificada e las fiestas. Me parece、sí. que te describe perfectamente. Pame, ¿vos ¿en qué te ves identificada?、Eh, a ver, a ver, ¿qué puedo ser yo? A mí me gusta mucho. Va, n o no me gusta. Lo soy, no sé、uh -huh. si me gusta, pero soy de dejar cosas para mañana. Todo. Total, hay tiempo, digo.、Sí. Y después me agarra el apuro. O、sí, como pateadora. El... Pateadora, negadora, si querés también. Porque... Fingir demencia. l l a m a todo como te g u s t e Dejo todo para último momento y después ando a las corridas.、Eh, por lo general cumplo,、uh -huh. pero con un estrés que te la r e g a l bueno. Dejo muchas cosas para mañana. Sí. Mira, yo creo que no, no, no, no te describí así, pero me, me sorprende que te describas así. Pero bueno, está bien. Bueno, ¿hay algunas respuestas en el Instagram de nuestros oyentes, Agus? Sí, nos contestó Ani Pizarra. Ajá, ¿qué dice? Dice: hacer y compartir ricos tragos y el querer con sincer sinceridad. Bueno, yo creo que voy a afirmar a eso que dijo Ani, porque la verdad es que prepara muy ricos tragos. Muy ricos yo, tragos. Yo no soy de, lo, de beber, pero. Ajá. Pero nosotros te decimos que、Ajá. sí.、Ah, lo... Bueno, ¿hay otro comentario? Sí, Lore Violato.、Uh -huh. ¿Qué dice la Lore? Estar con mis amigas.、Dice. Excelente, ella se ve identificada <coughs> en estar con sus a m i g a s ¿Qué más lindo que juntarse con la gente que uno quiere y compartirse、sí. amigos o familia? Así que súper linda respuesta d e l a Lore.、Sí. Bueno,、eh, ¿cerramos este bloque, compañero?、Sí. Con la canción Dama Gratis, no te creas tan importante. No te creas tan importante. ¡Al Y listo s para continuar el programa, arrancamos con la ronda de chimentos. La Minchamán... Hizo un gol y se lo ha dedicado a Nicky Nicole. Katy Fulop deberá operarse el hombro luego de la caída del escenario en el recital de R-Way. Primer eliminado de Masterchef Celebrity, el Roña Castro. Uriana Sabatini y Pablo Dibala s e r á p a p á de una nena. Chico Vázquez reconoció que está en algo con su compañera de teatro, Tai Fernández. Acusa a l e a n t r o e robarle el monto a una policía. Roja directa. Escándalo en River Plate. Germán Pesela se separó tras descubrirse que tenía una doble vida. Morena r e a l desesperada en prisión. Pablo l e s c a n o renunció en plena gala de eliminación de Masterchef Celebrity. La S de I. de Fernández l u i cerca de casa. Te amo, Angelina Anderson, te amo. <risa> <risa> Bueno, Continuamos con este tercer bloque con AU, que le vamos a dar la bienvenida y su c o l u m n a de mitos y leyenda. Hola, u, ¿cómo Agus, andas? Hola, queridos oyentes, muchas gracias. Muy bien, a n d o muy bien.、Uh -huh. Acá, a veces no, también por el tema del calor, es medio insoportable, pero. Cuando se levanta viento, ahí sí lo disfruto bastante.、Bueno, Muchos mucho deberían estar así, seguramente.、Sí. Y aparte, los que vivimos en la ciudad de Santa Fe, yo creo que vivimos el calor el doble del resto de la Argentina. O sea,、Ese. no por ser el centro de atención, los santafecinos, no. Pero、sí. viste que acá se siente、doble. mucho más. Mucho h u m e d a d Sí. Bueno, ¿qué mito nos trajiste para hoy, Aous? Hoy, uno de África. Ok. Bueno, un dragón de África nos está. Exactamente.、Contando. Es el, se llama El Dragón y el Secreto del Desierto.、Wow. Dice así: La ciudad de Wagadu había surgido de la arena, mágica e imponente. Se erguía en el medio del desierto. Su príncipe, Lagarre, gobernaba con justicia y rectitud, o sea, hacía todo como debe ser correctamente. Tres veces al año. Llovía oro sobre Wagadu. Los ambiciosos habitantes lo guardaban en tinajas y se olvidaban del pacto que Lagarre había hecho con el dragón Vida, un ser oscuro y malvado que acechaba la ciudad. El dragón le había prometido a Lagarre que haría llover oro si anualmente le ofrecían el sacrificio de una joven del lugar. Ese año debían sacrificar a Sia Hakta, hermosa como una rosa del desierto, tenía la voz de pájaro y los pies livianos como la brisa. Sia Hakta, la amada de Mamadi, sería ofrendada al dragón. Con su vestido de novia sin estrenar, esperó resignada junto al lago. Sabía que tres veces el dragón asomaría a su cabeza nauseabunda. Y en la última abriría su boca inmensa y todo terminaría. Pero Mamadi se escondió tras los arbustos y esperó hasta que la cabeza del dragón emergió con sus cuernos retorcidos y los ojos iluminados. Mamadi no dudó, con un movimiento de su espada cortó el grueso cuello del dragón. La cabeza de vida voló por los aires, lanzando un aullido aterrador, y al caer, Se hundió en la arena, con los ojos muy abiertos y una mueca espantosa. Desde entonces, en la profundidad del desierto, las arenas doradas esconden el tesoro más preciado, una fuente inagotable de oro que brota inexplicablemente de una, cabeza, de una oscura cabeza de dragón. Wow, qué genia, m a m a Dino, porque se atrevió a enfrentar a. Qué、algo. genio, a o、no. Ah, qué genio. Ah, sí, la, era, el, era el amado de. De la chica que iba a ser sacrificada. Ah, bueno, un genio, entonces. Bueno, escucha, ¿tenés algún dato extra para c o n t e s t o r Exactamente, por supuesto. Dale. Dragones africanos. Leyenda africana. La ciudad de Ouagadou existió en África Occidental, en el imperio de Ghana. Según la creencia, la cabeza del dragón cayó en Costa de Oro. Y por esta razón, dicho metal es abundante allí. Otro dragón africano muy importante es la Amphisvena o Amphisbaena. Tenía forma de serpiente y una cabeza en cada extremo. O sea, una, una en vez de salir dos cabezas del mismo cuello, era una en, la, en donde tenía que estar y la otra en la punta de la cola.、Uh -huh. Era una serpiente con dos cabezas, una en cada extremo. Fue citado por Jorge Luis Borges en el Manual de Zoología Fantástica y en el Libro de los Seres Imaginarios. Eso es todo. o Wow, q u é lindo este dragón! Este es un dragón como típico, pero africano.、Uh -huh. Porque nos has traído. En otros África、dragones. también hay, hay dragones.、Uh -huh. Hasta en los más, lo más congelados lugares de, de la Antártida tam, y el Polo Norte también hay, hay dragones, se dice. Escucha, a yo tengo una pregunta.、Uh -huh. Porque todos los dragones que nos venís contando en los programas de, de radio generalmente son malos. ¿Hay algún dragón que es bueno y que se, se hizo equipo con alguna persona? ¿O hay algún dragón que nos cuentes en el futuro que es bueno? Seguramente, porque en realidad los que les he estado mostrando hasta ahora son dragones. Occidentales,、uh -huh. mayormente los, esos son de ese tipo, pero los que mayormente voy a decir que él está describiendo son los orientales. son los o、ah, Ahí está, o sea, los orientales son entre comillas más buenos, podríamos decir. Exactamente, son hasta venerados、Mira. como dioses. Ok, qué buen dato. Bueno, bueno, nos vas a adelantar algo del miércoles. Sí, les voy a dar una pista que para la próxima vez que nos volvamos a ver, a ver les diré les diré una leyenda. Sobre el fin del mundo, sobre el apocalipsis, según los nórdicos.、Uh -huh. O sea, será una leyenda nórdica. Ok. El primer dragón nórdico hasta ahora.、Uh -huh. Ok, buenísimo, me encanta. Muchas、razón. gracias por la columna. Muchas gracias. <risa> Flor. Yo lo p i n o para Austin, mi amigo. Gracias que dijiste el tema En、eh, el de lo que dijo. Yo lo vi en lo que dijo, dijo Luis,、eh, Luis Borges.、Uh -huh. Lo conozco y lo leí en mi escuela porque tengo la leyenda de él, Borges. Es como representa como dragón por la, la historia de, de él cuando fue Artántica. Fue ahí y investigó qué significa eso. Mira, yo la verdad es que no conozco mucho a Borges, pero bueno,、sí. qué, qué gran dato nos trajiste, Flor. Sí, él, ¿no?、sí. ¿A quién no le gustaría que llueva oro? Para, para mí yo sí, fraccionario. Bueno, pero a costa de un ahí, sacrificio. Sí, ahí decía a costa de sea, un sacrificio, pero que llovía oro. Era qué lindo. Algo, algo impresionante,、no、prácticamente、locura. un milagro. Tal cual. Bueno, gracias por tu columna, AUS. g Ahora va a llegar AUS, g el conductor, <coughs> con su columna de videojuegos. ¿Qué, qué videojuego、eh, nos trajiste para hoy? Roblox. Dale, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Primero que nada, les mando un feliz día a todas las madres. Y hoy les traigo una plataforma que ha transformado la forma en que jugamos y creamos videojuegos. Si pensabas que Roblox. Era solo un juego, quédate con nosotros porque te sorprenderá lo que realmente es. <coughs> Roblox no es un juego en sí mismo, sino una plataforma de juegos en línea que permite a los usuarios crear y jugar millones de juegos creados por otros usuarios. Lanzada en 2006 por la empresa Roblox Corporation. Esta plataforma ha crecido y reporta un promedio de 85 millones de usuarios activos todos los días. Los usuarios pueden crear sus juegos, diseñar sus propios juegos utilizando Roblox Studio, un entorno desarrollado que em emplea un lenguaje de programación llamado Luao. La plataforma cuenta con una moneda virtual llamada r o b u s Que permite a los jugadores comprar objetos dentro del juego y a los desarrolladores vender sus creaciones. Roblox está disponible en múltiples plataformas, incluyendo PC, Mac, iOS, Android, Xbox Series y PlayStation 4 y 5. Aunque Roblox es popular entre todas las edades, Ha ganado una enorme base de jugadores entre niños y adolescentes. Según la compañía, su base de jugadores mensual incluye a la mitad de los menores de 16 años en Estados Unidos. Mucha gente jugando a Roblox.、Sí. Creo que todos en la mesa conocemos a alguien que juega a Roblox.、Eh, Mi、sí. prima, primera vez que nació, esto, jugaba siempre. e <coughs> tu primo jugaba a Roblox? Hace años. Mi sobrino también a veces jugábamos cuando éramos más pequeños,、uh -huh. pero ahora ya no lo uso tanto.、Claro. No sé si lo siguen usando. Es que viste que, como dijiste, hay una brecha que hay mucha gente, como de niños、uh -huh. a, a, a adolescentes, que juegan. Yo también tengo a mi primo que está ahí metido. Pero bueno, la sé si también o no, no sé si vos también tenés a tus sobris que juegan a Roblox. Sí. Bueno, a u g u s e s t o es gratis? ¿Se juega、eh, gratis o、sí, hay que pagar? Es gratuito. Es gratuito. Bueno, yo quiero volver a la efeméride. ¿eh? Y le quiero preguntar a a u g s q u é cosas te caracterizan a vos siguiendo la e f e m é r i d e s de hoy? Que le cuentes a los oyentes, ¿qué, te qué cosas te caracterizan a vos? Y sinceramente no, no, no sabría decir.、Uh -huh. Pero si hay algo que me caracteriza. A ver.、Eh... Yo diría.、Uh -huh. ¿Qué dirías vos a los oyentes? Que sinceramente, que lamentablemente, lo que más me caracteriza a mí es la ira. Bueno, está bien. Si es una característica tuya, una característica tuya que, que te ves identificado hoy, está bien.、Uh -huh. ¿Sos furia de intensamente? No, peor. Ah. Yo quiero decir algo que me gusta mucho de Agus, que es su humor. Sí. Nos reímos mucho. Creo、sí. que es un humor, viste, controversial, pero que nos hace reír mucho. Bueno,、eh, ¿hay algunas respuestas de algunos y e n t e a u g u Sí, t s vale. Soledad. La música, los recitales, s q u e tanto amo?、Dice. Ella se ve identificada los recitales. Qué lindo los recitales. Quiero contar que yo fui a ver a a y r b a g ahora ¿Sí? el otro día que estuvo en Santa Fe.、Ajá. Y la rompió. O sea, yo fui el primer recital que fui y la verdad es que la, la rompió tres horas. Una locura. Fuimos con Pauli, que también fue. Sí, fue una locura, me encantó. Una experiencia muy linda. Quedás, quedás enamorado de la banda y de, de los tres, a i d Sí, mi amor. Los chicos tocaron tres horas sin parar. Y fue hermoso, la verdad. Una locura. Bueno, y ahora nos despedimos de este tercer bloque: el nuevo tema de Tini dedicado a Rodeo de Paul. Una noche más. detesta, no h e olvidado y por eso te tengo una propuesta. Te quiero dar una noche más para acordarnos otra vez de nosotros. もう一度、あなたはあなたのことを知っているのです。 よろしくお願いします。 何 Alegría y listos para continuar el programa. Arrancamos este cuarto bloque con José y el clima de hoy. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué nos trajiste de interesante? Hola, hoy? Vos, muy bien, ¿y vos? Bien, me alegro. Gracias. Bueno, hoy les traje el clima. Para el día de hoy, miércoles,、Ajá. tendremos una máxima de 31 grados y una mínima de 19 grados. Y bueno, como ya vimos, está medio nublado.、Sí. Que yo te iba a decir, estamos sintiendo los 31 grados. Sí, está p e s a d Muchísimo、yo、calor、sí. y también、eh, hay mucha humedad. Sí, sí. No, no, y, y hay un poquito de viento. Ya llega la lluvia. Re, te lo digo, no lo sabemos. Vamos a esperar a ver, ver qué dice el pronóstico.、Eh, espero que r e f r e s q u e en vez de estar caluroso todos los días de vuelta, ¿no? No lo sabemos. Vamos a ver qué bueno, nos dice José. Les, les cuento que para mañana jueves la máxima va a subir y va a ser de 32 grados. Y una、mm. mínima de 20 grados, pero va a haber un poquito más de viento. <coughs> ok, que nos salva un poco el viento. Nos salva un poco, tal cual. Y para el viernes, ahí baja la temperatura:、uh -huh. una máxima de 26 grados, una mínima de 21 grados y 90% de probabilidades de lluvia. Se viene la lluvia. Se viene la lluvia. Ojalá. Nos va a salvar. Para el calor. Sí, estar Y un fin de semana baja muchísimo la temperatura. El sábado también mucha lluvia, 22 grados de máxima y 13 grados de mínima.、Okay. El domingo va a estar soleado, pero con una máxima de 24 grados y una mínima de 11. Cambia también el tiempito para el domingo,、sí. post lluvia.、Sí. Bueno, gracias, José, por la s gracias, gracias a、José. ustedes. Ahora、bueno. vamos a seguir con Cele, que la tenemos por línea telefónica y la agenda cultural. Hola, Cele, ¿cómo andas? Muy bien, todo bien. Bueno, nos alegramos. ¿Qué tenés para,、sí. con... ¿Qué tenés para contarnos en Agenda Cultural? Arrancamos con Bana Sinfónica Municipal. Va a estar mañana, jueves 23 de octubre, a las 20:30 horas, en la esplanada del Teatro Municipal del 1 de mayo, San Martín 2020. Entrada libre y gratuita. Para esta balada única con t a t a l e m o s con la Bat. bat p a t u t a magistral de director invitado Maestro Andrés Acosta Rojas, quien dirigirá con un repertorio que honrará el festejo de este aniversario con un nuevo capítulo vivo de nuestra historia. Recordemos que la entrada es libre y gratuita. Eso es buen dato, Cele. Sí. Bueno, ¿qué otra Tengo... cosa tenés? Tengo otra que seguimos con el Día de Ya Santapecino. ¡Guau!、Wow. u g u a El día de j a z z Santa Fecino se celebrará con un concierto en Alianza Francesa. Es un homenaje a la histórica velada del 25 de octubre de 1975, que colocó las primeras semillas de lo que hoy es una escena musical artística que distingue e identifica a la ciudad en el mundo. La cita será el sábado 25 de octubre a las 20 horas en Jardín Jazz t o w n No sé, ubicado en Bulevar o d Galvez 2147. La entrada es libre y gratuita. Qué lindo, señor. e n t o n c e dos entradas libres y gratuitas. Tal cual, es lo que te iba a decir. Dos entradas libres y gratuitas. Buen dato. Justo que estamos a fin de mes. Tal cual. Buen dato. ¿eh? Sí. Y ahora le traigo, por último, le traigo Maenchi v i g i Halloween Party. Así que va a haber una Halloween Party. Así que prepárense para una noche más oscura y nostálgica del año. Mamá TVG i i Halloween Party. Llega Demos para revivir los himnos que marcaron una generación en un toque terroríficamente épico. ¿Ya tienes su estás listo? El viernes 31 de octubre a las 22 horas en Demos, 9 de julio 22-39. Es con entrada, anticipada e venta, capacidad limitada. Ok, bueno, perfecto.、Vale. Preparen su disfraz, eh. Sí, obvio, ahora que no, se viene、no. Halloween. Escucha, Sele,、sí. siguiendo con la consigna de, del día, te quería、sí. preguntar: ¿qué cosas te hacen ser vos? ¿En dónde te ves identificada, c e l e En mi alegría. m e hacen ser mi. Tal cual, sos una persona muy alegre. Sí, yo m e hacen ser yo alegre y la música, obvio, tal. También. también te ves en la música. Bueno, muy buenas características tuyas, c e l e Gracias. Bueno, y muchas gracias también por estar presente acá y salir con nosotros,、sí. porque recordemos a los oyentes que la SEL está desde el teléfono. Así que, bueno, muchas gracias, SELE, por participar de este programa de, de radio a la distancia, siempre, siempre acá presente. Gracias. Creemos q e la SEL está bien. Bueno. José, ¿vos con qué te sentís identificada s i e n d o la consigna del día? ¿Qué cosas te caracterizan a vos? Bien, primero y principal, me siento muy identificada con el color rosa. Ajá. Siempre. Y ser muy positiva. El positivismo es algo que me identifica mucho. Ok, ¿sos、ah, Sagitario? Soy Sagitario. Y bueno,、sí. y eso, siempre. Y el、sí. signo, el signo más optimista y positivo. De todos los signos del Zodiac. San Juan, por algo creo que somos los preferidos de muchas personas, de muchas astrólogas y gente que sabe, porque yo no sé, dicen que Sagitario es el mejor signo, así que por algo será. Una vez escuché una entrevista de una persona que preguntaba cuál era el mejor signo y le preguntaron para qué, para la vida, Sagitario. Para cualquier aspecto de la vida, y lo digo porque sí, está totalmente chequeado. Eh, así somos. ¿Abelardo, sos agitario? Nah. <risa> ¿Tienen cositas de l e o ustedes? Sí, no, bueno, pero hay que decir la verdad. Hay, hay que, que decir, decir la verdad. Ahora le damos la bienvenida a José de vuelta y a a g u s con el show de chistes. Bien, arranco yo. Bueno, muy bien, tengo dos chistes. ¿Cuál es la planta que asusta? <coughs> ¿Cuál es、Hola. la planta? El,、eh, el cactus, no. No. ¿Se l Os digo, el bambú. a h No se la esperaban a esa. Bien, bien, tengo otro. La maestra llama a la mamá y le dice: Su hijo se porta muy mal en la escuela. Y la madre le dice: En casa también se porta mal. Y yo a usted no la llamo. <risa> y tienen razón, sí, ahí, tienen、sí. razón. tiene razón ahí. Tiene un punto. Tiene un punto. Bueno, Agu, vos también tenés chistes para contarnos. Más que chiste, diría que en realidad son adivinanzas. Ah, ok,、mm. dale. Miren: ¿Qué tiene raíces? Son adivinanzas. O sea, ¿cómo decirlo? A ver. Eh, por decirlo de una manera o sea, metafórica, esa okay, era la palabra. O、dale. sea, que dicen una cosa, pero en realidad significan otra. Es más, es más metafórico. Ok, m y bien. Escuchen bien: ¿Qué tiene raíces que nadie puede ver? Es más alta que un árbol. Arriba, arriba, arriba sube. Y sin embargo, no crece jamás. ¿Un volcán? No, parecido. La montaña. Exactamente, ¡Ah! la montaña. A ver, escuchen este con atención: 30 caballos blancos en una sierra colorada. Primero mastican, luego machacan y luego descansan. Acuérdense que es todo metafórico.、Uh -huh. ¿Qué le, qué le, qué? A ver qué puede ser. ¿A qué me estoy refiriendo? Un ejército de. No. no, sé. no. ¿A no alguien se le ocurre algo, Flor? No les Flor, dice Flor? algo lo de 30 caballos blancos. A ver, la Flor tiene algo. Los dientes,、pirota. los dientes. Muy bien, los dientes. Muy bien. Muy bien, Flor. ¿Quieren que les cuente otro? Bueno, a ver, último. Canta sin voz. Vuela sin alas. Sin dientes, muerde. Y sin boca, habla. ¿Un pájaro? No, no. Porque el pájaro tiene boca. a n j a r o tiene boca. No, acuérdense que es metafórico. ¿Qué? Tan difíciles,、sí? difícil. Pero esto antes le ponían cosas t o d o fáciles a、hay、ustedes. Que tener pero un un ahora. Se i e n t e elevado. las adivinanzas de la v o q u é es la voz? El viento.、Ah. Porque el viento canta, ulula,、ah. sin voz. Vuela porque se siente que sí, está volando,、sí. pero sin alas.、Uh -huh. Sin dientes muerde cuando se está muy frío, que se n t e que te quema. Y sin boca habla cuando ulula, justamente. Buenos buenas, buenas adivinanzas, AUS. Queremos saludar, esto fue todo por hoy.、Uh -huh. Nos encontramos la próxima semana.、Ajá. Gracias a todos los que nos escucharon. Sí, AUS. Bueno, les quería decir que para la próxima vez tengo otras tres adivinanzas más.、Ah. Y serían las últimas para ustedes,、Dale. al menos de mi parte. Dale. Bueno, vamos a、nos、saludar,、vemos. vamos a mandarnos saludos. ¿A quién mandamos saludos? y la v e Chi, la quiero mucho. A la familia, a, a familias, Cairo, a, Belardo, a Abelardo. A b e l a r d o Laura Ana. A Leo, que fue el cumpleaños. Y, y ah, que hoy es el cumpleaños. De mi ley, de mi ley, mejor. Ta, ta, bueno, también Flor mandó un saludo porque hoy es el cumpleaños de e mi ley. A todas las madres, porque el domingo fue el día de las madres. Así que... Yo le mando un saludo a mi mamá porque justamente el domingo fue el. El día de la mamá, y recordamos lamentablemente que mi abuela, ya el año pasado, justo a fin de año, murió, falleció, y mi mamá no estuvo muy bien, que digamos、eh, se siente mal el día de la madre, porque va a ir al siempre va al cementerio a saludarla. Así que estuvo más o menos triste ese e de、sí. madres pero e día las s t día de las madres, pero. mi m a m á se llama b u e n o se llama Nilda, pero le dice Nina mayormente. Así ¿Cómo? que diría que le m a n d e s o a r a n a Tal cual,、mm. Flor. Me recuerda el día de la madre porque mi mamá. Yo me cago mal. Es el día de la madre porque mi abuela es la mamá de mi mamá. ¿Sí? y o r o no, no tengo abuela, yo no t e agendada. Porque está acá y acá. En el corazón, Exactamente. Exactamente. muy bien,、Flor. Muy bien, bueno, a los compañeros de c a i r o que、uh -huh. seguramente nos están escuchando.、Uh -huh. eh, ¿Y a quién más? Creo que ya mandamos. La, la Brenda, la Brenda. Ah, Flor, fue tu cumple el lunes. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuánto cumpliste? Sí, sí. 26 años, así que feliz cumpleaños. Gracias. Qué mejor que festejarlo volviendo、eh, a la radio. A b e la r d o te d i o A la r e g A l o y v o l v i m o s a la radio. A s í、sí, sí, que b u e n o Bueno, esto fue todo por hoy. Nos despedimos de este hermoso programa y nos vemos la semana que viene de 4 y media a 5 y media. a c h a u c h a u mis queridos chichipíos a seguir laburando verbú con papa s frita s y good show ¡Bien!